Con eh, Leonel Monsalve que está en línea. Leonel, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Mauro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, eh, sabemos que publicaste algo en redes, pero te queríamos tener un ratito acá al aire para que nos cuentes, nos pongas en palabras esto de esta foto, esta, esta reunión con Patricia Bullrich y Martín Maskin y saber para qué se juntaron, si es que se juntaron para hablar del protocolo antipiquete que. Es una política pública que lleva adelante Patricia Bullrich básicamente para reprimir. ¿Cómo andamos? Bueno, mirá, no, en realidad a mí me sorprendió ayer cuando vi toda la difusión que había tenido el tema, ¿viste? Y, y bueno, obviamente con un montón de aristas y un montón de puntos. Hasta me sorprendió que salgan funcionarios provinciales a, como, como a defender o atacar, ¿viste? Me quedé bastante sorprendido. Porque básicamente la reunión es, es, es consensuada previamente, ya hace un año venimos gestionando estas cámaras, y nada, lo primero que tiene que saber la gente es que para que yo pueda viajar a, a hacer cualquier tipo de convenio, primero tengo que estar autorizado por, por la provincia, porque hay una ley orgánica que tiene que, que seguir ese procedimiento, ¿viste? claro Entonces ya la provincia estaba al tanto de que yo iba a viajar y que iba a hacer, digamos, la recepción de cámaras, Y lo que firmé en esa reunión, digamos, con Maskin y Patricia del Ministerio de Seguridad fue la, la entrega de ocho cámaras para la localidad 25 de Mayo. Entonces, eh, por eso me sorprendió, digamos, como la repercusión que ha tenido todo, todo el tema porque por ahí no fue el foco de, de la reunión, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Hablaron únicamente de estas cámaras o también se habló del protocolo antipiquetes? No, no, porque mira, eh, lo que pasa es que en realidad yo lo que puedo interpretar es que se habló también de los cortes que tuvimos, ¿te acordás que tuvimos unos cuantos cortes el año pasado y este año algunos también? Sí. Eh, y tal vez que, que, que yo creo que a eso se ha querido referir más que porque, por ejemplo, para adherir a un protocolo antipiquete primero tiene que ser, digamos, una decisión, yo estimo, provincial y luego local, y, y realmente soy nuevo, la verdad que soy muy, bastante inmaduro en muchas cosas, pero no, no en estas cuestiones que, que son obvias y que justamente lo demostraba en el procedimiento que había realizado previamente. Nosotros para poder ir a buscar las cámaras, primero tuvimos que eh, tener la anuencia y la autorización del gobernador, ¿viste? Entonces, eh, por eso yo en algún momento, alguien me preguntaba ayer en algún medio, si se mencionó algo de eso, le digo, mira en una charla de café me preguntaron, por ejemplo, de aquellos cortes que hubo, si habían continuado, si, había, si, hubi, si hubo, si fue necesario activar ese protocolo y yo le dije que lo habíamos desactivado con, con el mismo gobierno provincial. Claro, o sea, eh, digamos, ellos te preguntaban eso por si es que había algún disturbio para que ese protocolo se activara. Claro, no, tal vez me preguntaban como si yo lo iba a necesitar en, en próximas ocasiones, ¿no? Eh, no sé, si, cómo está la situación en base a los cortes, a ver, no, no es, digamos, una novedad de que la hemos estado pasando mal por medianito, ¿viste? Claro. Y que la desocupación cae más grande y que la gente, digamos, está pasando por momentos, digamos, de, de inestabilidad, enojo y muchas otras cuestiones, ¿viste? Entonces... Por ahí, por ahí venía la charla. Después, bueno, la expresión que hace el Ministro es una expresión de él, pero eh, no es firmado en ningún tipo de convenio y la firma que se realizó fue la, la recepción de Cámara. Claro. Eh, eh, uno también piensa en toda esta situación de la conflictividad social eh, que, hay, que hubo, que puede haber también por Medanito, pero también por otras cuestiones que tienen que ver con reclamos en la calle. Eh, ¿Imaginás este la aplicación del protocolo antipiquete en La Pampa y sobre todo en 25 de mayo, una ciudad que más allá de que hace poco que, que, que estás en política o que, digamos, que tomaste las riendas de la, de la ciudad, conocerás que es un lugar de conflicto, digo de conflicto porque sí. cada vez que salen los petroleros a la calle hay algún, este, algún disturbio o por lo menos hay algún reclamo Este, con, con, con, este, eh, con visibilización. Por eso, ¿te imaginas eh, practicando el protocolo antipiquete en La Pampa o eso lo descartás? No, Mauro, porque, a ver, eh, para que sea coherente yo con, con lo que practico, yo he sido partícipe de los dos movimientos más fuertes que ha habido este año eh, en defensa de los trabajadores petroleros. Uno fue en el puente Dique que fue masivo, y el otro, el otro fue en Casa de Gobierno, digamos, en la legislatura. Eh, en el cual nos trasladamos hacia allá, entonces imagínate si voy a, justamente yo que, que, que avalo esto porque creo que es un derecho justo del trabajador a firmar algo que vaya en contra de ello, ¿no? Entonces, por eso también cuando me preguntaste si quería aclararlo, ningún tipo de problema porque básicamente es aclarar, eh, a ver, yo creo que hubo un enunciado de, del ministro Maski y también hubo una interpretación, digamos, consejo político, digamos, de, de, de sectores... Eh, opositores a mí para poder tratar de mancharme y, y justamente si hay una persona que está al lado de los trabajadores y en estas manifestaciones soy yo porque entiendo que es en clase 25 de mayo, lamentablemente 25 de mayo se ha creado en base a la lucha, ¿no? Uh -huh. Somos un pueblo de lucha, entonces no me imagino ejecutando esto en la localidad porque incluso yo voy al frente de de la negociación y los diálogos que haya que hacer con los diferentes referentes, ¿no? Claro. En tu posteo que hiciste en redes sociales, ahí eh, en último párrafo, quería también que estamos, eh, justo, justo que estás en, en, en momentos de aclaración, eh, escribís esto de la, en conclusión se iniciarán acciones legales correspondientes para quienes difundan información falsa y se retracten, en especial aquellos funcionarios públicos que conociendo la ley actúan con mala intención. ¿A quién estaba apuntado este último párrafo de tu...? Mira, acá tu tenemos un, un ejemplo. Ayer me dijeron que salió a hablar pedontada, pero no sé si se refirió al tema específicamente. O lo habrá mencionado al pasar, así que no, obviamente no es con él. Sí quisiera que me den explicaciones de por qué él eh, expresa lo que expresa. Eh, o por lo menos, viste, que se vaya y siga a la fuente, que soy yo, viste. Eh, porque si no es como que todos se subieron a una moto terrible y ninguno me preguntó a mí, salvo ustedes, los periodistas, ¿viste? Claro. Eh, y lo otro es. Con la... Y lo que pasa es que, imagínate, yo entiendo los medios, eh, me, me apasionan, los sigo, eh, sé cómo es el juego político, pero es como que se subieron muy rápido toda la moto y no me preguntaron, ¿viste? Entonces, eh, por eso es importante aclarar. Y con esto, por ejemplo, tengo acá dos concejales del Movimiento Popular que confirma nombre y apellido, eh, eh, aseveran de que Monsalve firmó un, un protocolo antipiquete y que va en contra de los derechos y todo una, una, un discurso ahí que hacen, ¿no? Pero eh, me extraña que ellos conociendo la ley es, eh, sepan o no sepan que, que, que esto tiene todo un procedimiento administrativo para poder ejecutarse. Entonces, yo creo que lo han hecho con el fin de de manchar mi nombre, eh, más sabiendo que el que ha estado presente en todas las luchas y poniendo la cara ha sido yo, ¿viste? Entonces me parece una forma de prestigio, eh, eh, digamos, con intención, con dolo. Claro. Eh, ¿Crees que también esto viene por sentarte con Maskin y con Patricia Bullrich y sacarte una foto viene una, entre comillas, devolución de política? Y tal vez sí, lo que pasa es que yo no puedo, a ver, eh, perdón que sea sincero, pero no puedo no, no hacerlo porque en, en, en definitiva las gestiones de las cámaras me, la, me las brindan y, y, y es parte de esto, o sea, yo sabía que, que iba a tener que ir a recibirlas y que eh, iba a generar todo ese juego porque, porque es parte de esto, de, esto de, de la política, ¿viste? Entonces en ese sentido, digamos, lo que yo lo tenía asumido. Porque viste que lo, nosotros, los lo dirigentes, cada foto denuncia algo, ¿no? O cada, cada, cada hecho que, que, que escribimos o que expresamos. Claro. El hecho es que se, digamos, como que se, se aseveró algo que no fue así, ¿viste? Se aseveró que yo había firmado el protocolo antipiquete, lo cual es muy... Yo creo que es usado intencionalmente por, por la oposición mía por una cuestión específica de que, que viene trabajando con con, con con las luchas estas he sido yo, o sea... Imagínate, ¿quién de todas estas personas que sale a, a, a atacarme? Por ejemplo, acá hay sectores de la campo y demás que me salieron obviamente, a matar. Estuvo en las luchas. Ninguno, tuve yo. Entonces, eh, yo le hablo de la coherencia, ¿viste? Uh -huh. Y el, yo creo que el primero que te puede llegar a llamar es Marcelo Rucci, si es que firmaste un protocolo antipiquetes, ¿no? Claro, y aparte de eso, escúchame, yo lo... Lo, lo, hablaba, lo había hablado con Pascual previamente de, de asuntos municipales, uh -huh. el gobernador firma la autorización para el convenio, porque es un convenio entre Nación-Provincia-Municipio. Y, y con Marcelo también, o sea, le fui sincero, porque ¿sabés qué pasa? Que en, en, este, en este mundo de, de la política y de, de lo público, todo todo todo sale a la luz, ¿no? Entonces, antes del viaje le, le, le dije, mira Marcelo, venimos trabajando juntos en esta lucha de mayo yo vengo gestionando hace más de un año unas cámaras, me han llamado para autorizármelas, aparte también en realidad fui al viaje este por la ruta 151, entonces como no voy nunca a Buenos Aires, aproveché a hacer todos los trámites de una, ¿viste? Eh, y aclarado, ¿viste? yo creo que, que, que él entiende que soy un hombre de trabajo y que en las luchas vamos a estar juntos, ¿viste? y que en lo otro de, de la gestión uno tiene que continuar, digamos, consiguiendo cosas en su pueblo. Claro. ¿No te trajiste el arreglo de las rutas y te trajiste un problema por sacarte una foto con, con Patricia Bullrich? Y eso sí, no me traje ningún arreglo de las rutas. Eh, la verdad que, que ese es otro punto para desarrollar en otro momento, pero bueno, que, que era en realidad también el principal motivo del viaje, ¿no? Bien. Eh, entonces, ¿está descartado un protocolo antipiquete en La Pampa? Eso lo podemos decir así. Totalmente, porque aparte primero tiene que establecerse provincialmente y luego, digamos, si yo Bien. lo quisiera hacer, suponete que lo quisiera hacer, que no es el caso, debería tener una autorización de carácter provincial para la intervención, digamos, eh, para el, la puesta en punto y, y, llevar, y llevar adelante. ¿no? Bien. Leonel Bonsalve, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés y si quedó algo por decir, más vale que te escuchamos. No, no, gracias chicos, gracias a usted por el derecho de réplica y, y, y esto por ahí, para que la sociedad empiece a usar, digamos, eh, la interpretación y empezar a, a pensar objetivamente, siempre es importante ir a la fuente, ¿viste? Uh -huh. Y ahí y, y, y, y también, obviamente, yo como dirigente nunca voy a negarme a dejar de aclarar las cosas por más que tenga que decirla mil y una vez, porque creo que también es parte de nuestro servicio a la comunidad, ¿viste? Informar bien así. No quedan eh, eh, suspicacias. Bien, gracias de nuevo, Lionel Dale, un abrazo. Leonel Monsalves, el intendente de 25 de mayo, descartó que firmó un protocolo anti piquetes para que se instale en la provincia de La Pampa y también dijo que se subieron rápido a la moto para criticarlo.